Os habla Ricardo Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos a esta esfera que os llevará a lugares a los lugares más lejanos del universo y que tiene una misión muy simple, que es el puro entretenimiento. Así que respirad hondo, olvidaros de todo tipo de preocupación y preparad vuestra mente para los mejores 30 minutos del día aquí en la radiosfera. Estamos escuchando a Yoko Kano Una compositora japonesa maravillosa ¡Maravillosa! Esta va a ser nuestra sintonía Está sacada de una serie de animación Que se llama Cowboy Bebop Y es fantástica, la, oire, la oiremos, la escucharemos durante todos estos programas que empiezan hoy. Que es 10 de agosto de 2010, espero que este programa dure muchos y muchos años, uh, o como mínimo muchas semanas. Este programa que comienza hoy es eh, heredero de muchos otros que he tenido el placer de, de dirigir, de presentar durante los últimos pues, 16 años. Quiero mandar un gran saludo y un eh, fuerte abrazo. Estoy siendo como muy, muy formal, ¿no? Bueno, eso. Que Quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo a todos aquellos que han escuchado alguna vez eh, o, o que han colaborado alguna vez en los muchos programas que he dirigido como el Energy Time, el LATIC, el Cuesto Radio o TPM hablado ya el pasado eh, vayamos al futuro En todos estos programas ha habido mucha música ha habido buenas eh, secciones, muchas risas colaboradores, amigos Y en todos ellos ha sonado una canción que me encanta y que la debo haber escuchado como unas 10.000 o 12.000 o 8 millones o 9 millones de veces. Y que esta es, la primera, esta es la primera parada que esta radiosfera que viaja por el universo, pues es la primera parada, como decía, que hará esta semana. Una parada que nos llevará a una canción que, la, eh, que es una versión, la original es de Bob Dylan Y esta versión ha sido calificada como la mejor versión de un tema ya grabado Así que preparaos, preparaos bien amigos y amigas Porque lleva, llega Jimi Hendrix y llega también su All Along the Watchtower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 Comunícate con nosotros. Busca la Radiosfera en Facebook y Twitter y escríbenos a laRadiosfera@gmail.com. Y seguimos este viaje por la radiosfera Y nos vamos hacia oriente Porque nos vamos a ir a conocer a una gente muy interesante. Hemos eh, pasado ya viajando por esta radiosfera, con esta radiosfera que todos sabéis que viaja por el espacio. Estamos dentro de una esfera digamos, <risa> uh, que nos lleva de un planeta a otro, de un lugar a otro uh, y espero que, yo creo que os va a gustar uh, este tema que escucharemos a, a, ahora. Acabamos de pasar ahora mismo por la constelación de Orión y nos dirigimos a un planeta muy pequeño, muy pequeño, uh, en el que encontramos una banda japonesa que yo creo que si os gusta el hip hop, os puede gustar de verdad. Llevamos una, una tarde muy japonesa. Primero Yoko Kano con nuestra sintonía. Ese, esa sintonía fantástica. The Real Folk Blues, es que no me salía el nombre... Y pasamos a otra banda japonesa, los Enflow, eh, que como os decía, una banda japonesa de hip hop que está muy pero que muy pero que muy bien. Y no os vayáis porque en un momento volvemos. You know what I'm saying? Girl, you got the bug Oh, yeah Ha, bo-ah This how we do Ha, ha Johnny Afto Star Sack Oh, we go Ho! The Cosmic, 아람 올도, Oishii From head to toe, my good to go Out, out, out, out, all day, all night Please believe it Yeah, yeah 800 call, rock roll You a floppy jing You wanna rock top no 9번 매일, 9 Tell me what you She got she got me She got me got Love love love So what, what you saying love? you Love me again Okay, okay What can I say? Oh wait, Saturday baby shaking like a bad no taboo babo virus stress but my escape she just a two study the basement relaxation she must international you mark to keep like a hammer no for you and now so they got manifesto let's go tears up until don't love it was so silly can't she don't you'll thought i need dress so time love story for show can Hey I confess what day you'll be my make love for the very first come on so the spell for real you got got got so what what say love this baby okay okay what more can i say para manda un su email a la y te responderemos. Ah, why love She loves me. He loves me not. Oh, he loves me. She loves me not. Oh, she loves me. He loves me not. Oh, he loves me. She loves me not. Oh, he loves me. Loves me. not. Oh, she loves me. Loves me. Loves me not. M F L O. Oh, she got, she got, she got me. Love, love, love, love, love, love, love, love, What can I say? Oh, we Saturday, Saturday, hey, what you want, babe. On. Oh, she got, she got, Y nuestro viaje continúa aquí en la radiosfera. Seguimos aquí viajando, seguimos eh, viendo el universo moverse y divertirse y escuchar sobre todo mucha música. Y vamos a dar un poco una vuelta por la comercialidad que ya toca. Llevamos eh, un par de temas japoneses, uno de Jimi Hendrix, así que vamos a volver un poco a la actualidad. Con un tema de Koke Maya. Sí, el amigo Koke Maya que eh, hacía tiempo que no sabíamos de él y que nos eh, ha regalado hace poco un temazo que ya lo había compuesto hace años, pero que ha vuelto a sonar sobre todo gracias a un anuncio de televisión Uh, que nos recuerda una cosa un anuncio de televisión que nos recuerda cuando Coque nos mira a los ojos que, y nos dice que no puede vivir sin nosotros y recordad estamos en Facebook estamos en Twitter uh, estamos en todas partes así que buscadnos y por favor uniros a nosotros Buscar sin ti, no hay manera La Radiosfera, el mejor programa de podcast, es hecho desde mi cuarto Me dijiste que te pero llevas en mi casa Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, traspasado la frontera Eres la reina, siempre reina See Mándanos un email a la radiosfera.com y te responderemos. Y la radiosfera sigue su camino. Como decía la cuña, si queréis sonar en nuestro programa, si tenéis un grupo, eh, o sois cantantes o músicos o lo que sea y queréis sonar en nuestro programa, solo tenéis que escribirnos a la Así que si eso, si queréis sonar aquí, solo tenéis que escribirnos, la radiosfera.gemael.com eh, y os responderemos cuando recibamos vuestra música. Lo dicho, también estamos en Facebook, estamos en Twitter, así que podéis seguirnos, seguir las novedades que presentaremos cada semana. Uh, cada semana habrá novedades, nuevas secciones, eh, nuevas eh, sorpresas. Porque este, pero este programa es pequeñito, es un programa de media hora, es el mejor programa de podcast que hago desde mi cuarto. Y... <ríe> Y espero que os guste Pero la, la intención es que vaya creciendo cada día Cada programa y alguna cosita más y Igual eh, con el tiempo dura más de media horita Igual me alargo una hora Igual me alargo dos horas Igual me hago tan largo que nadie me escucha Pero qué coño, lo pasaremos bien Qué carajo, perdón Papá, te debo dos euros Bueno, se ha acabado la lluvia, esta canción que se llama Rain, que es también de Yoko Kano, cantada por uh, Steve no sé cuántos, un segundo que lo miro, uh, Steve Conte, mira qué bonito este apellido, qué italiano. Pues eso, Que espero que os haya gustado esta canción de Impass, para pasar a otra canción de Impass muy bonita también. Nos vamos a ir a los años 80 y nos vamos a ir a los 80 porque es una época que musicalmente tiene de todo. Uh, algunos dicen que mucho malo, otros dicen que mucho bueno, uh, yo digo que un poco de todo. Pero sobre todo tenía esta canción de, <ríe> de una tía muy simpática, muy guerrera, eh, muy gamberra, eh, que se llama Joan Jett. I hate myself for loving you. Y va dedicada a todos aquellos y aquellas que alguna vez eh, han sido eh, maltratados por aquellos a quien aman. Y por todos aquellos que son miembros de una fantástica fundación que también podréis encontrar en Facebook. Una fundación que se llama Fundación de los que estamos hartos que nos traten como amigos. Que nos quieran como amigos, perdón. En fin, podéis buscarnos en Facebook, eh, somos la radiosfera y estamos viajando por el espacio para ser un puro entretenimiento para vosotros y para vosotras. Si queréis pedirnos canciones Solo tenéis que enviarnos un mail A la radiosfera O entrar en el Facebook de la radiosfera O en el Twitter de la radiosfera Y nos podéis pedir las canciones que queráis Otra cosa es que las pongamos Pero vosotros por pedir que no quede, coño Comunícate con nosotros, busca La Radiosfera en Facebook, Twitter y escríbenos a laradiosfera.gmail.com Y tan bonitos acordes eh, sirven para presentar la siguiente canción. Aquí en la radiosfera no solo eh, viajamos por el espacio, amigos. También hacemos a veces un retroceso hacia el pasado, viajamos en el tiempo, a una época en que los Queen no los conocían ni en su propia casa, a principios de los 70, 1971, 72, ah, cuando estaban grabando su primer disco, que de hecho es, está publicado en el 73. Pues en esa época los Queen, como decía Tenían que hacer otras cositas para ganarse el pan Para pagar el... Eh, el eh, ¿Cómo se llama cuando...? Bueno, es igual Eso, la, la, la casa, el alquiler eso no me salió En fin, para pagar el alquiler Tenían que hacer otras cosas Como participar en un proyecto... que Trident eh, Discos eh, llamó Larry Lurex, en el que versionaban una canción, bueno, dos canciones, en realidad, eh, y una de ellas era de las Ronettes, y que luego también tocaron los Beach Boys, un eh, tema que es tan naif y tan feliciano como, <ríe> como el que escucharemos ahora. Es un tema que se llama I Can Hear Music. Bueno, pido disculpas porque este último tema de los Queen se oye un poquito mal. Es que es un tema, como decíamos, un poco antiguo que no se acababa de, no tenía muy buena calidad. Pero es más, uh, más que nada quería ponerlo porque es un tema muy chulo, muy uh, para los fans de Queen, enfermos de Queen. Es muy representativo porque es uh, lo que antes de que fuera Queen existió este Larry Lurex uh, que fueron solo dos canciones, esta uh, I Can Hear Music y otra que se llama Going Back. Y con un tema de Yoko Kano que se llama Bad Dog No Biscuits Vamos a dar paso al último tema De la noche ya, o de la tarde O de la mañana, porque esto es podcast Y esto puedes escucharlo cuando tú quieras Amigo Y por cierto, ya, ya, ya femtar que vive en Cataluña. Ya hacemos tarde. <ríe> ya llevamos 30, 32 minutos casi. Nos hemos pasado un poco, no importa. A mí me encanta pasarme del tiempo. Bueno, espero que de momento os haya gustado el programa. Queda una última canción, quizá... Bueno, no sé si la mejor, pero una de las mejores seguro. Hemos contado hoy con Jimi Hendrix, con Larry Lurex, con los japoneses Enflow, con Coke Maya, con la Joan Jet y su I hate myself for loving you. Por cierto, Gloria, este va por ti. Uh, y al gran. Uh, bueno, y a los Larry Lurex, al proyecto Larry Lurex que estaba encabezado por Freddie Mercury, Brian May, uh, Roger Taylor y John Deacon. Los Queen. ¿Cuánto sé, eh? Me cago. Bueno, vamos a acabar con un tema de los Coldplay, un grupazo que a mí me costó mucho que me gustara. Ostras, pero cuando me gustó, me gustó mucho, eh, pero mucho. eh. Es el tema que utilizan para terminar todos sus conciertos, o casi todos, o la mayoría de ellos. Un temazo que me encanta, que adoro, que, que me vuelve loca, loca, loca, loca. Y que es un poco más tranquilo que este que estamos oyendo. En fin, nos iremos. Eh, nos iremos con, eh, con buena nota, yo creo. Eh, nos iremos eh, dejando el pabellón bien alto. Una cosa que no tendremos que hacer eh, es arreglar este programa porque se ha salido tan bien. Bueno, había algún error aquí y allí, alguna cosita que se podría servir mejor, pero... En fin, eh, acabemos con eh, Fixio de los Coldplay Disfrutad, Disfrutadlo, de verdad Yo creo que os va a gustar mucho Porque es un temazo Y es, es de esos que dices Caramba, qué bueno que es When you try your best But you don't succeed Y no os olvidéis, cada semana, cada dos semanas más o menos, volveremos a estar aquí en la radiosfera, viajando por el espacio, trayéndoos la mejor música, o la música que, que nos pidáis, o la música que nos interese, o una música un poco rara que no conocéis de nada, pero que, caramba, está muy bien, muy bien. And the tears come Y nos iremos eh, con este tema. Y luego. Luego otro, una sorpresita. No os vayáis. todos la mano y a disfrutar ahora es ese momento en que todos encienden un mechero en el concierto y decimos ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué mm bonito! -hmm. But if you never try, you'll never know, just watch your Aquí termina la radiosfera. con esta música sacada de un disco de Café del Mar. Ya que estamos en verano, aprovechemos e imaginémonos que hemos eh, descendido a un planeta con muchas playas. Hemos aparcado la radiosfera y hemos decidido pasarlo muy bien eh, con una copa de vodka en una mano. con compañía en la otra y escuchando esta preciosa canción aquí termina la primera edición el primer programa de la radiosfera un programa podcast que, se ha, que hago desde mi cuarto el mejor programa podcast que, que hago desde mi cuarto Que sinceramente espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que, que repitáis. ¡Más! ¡Necesito más! Amigos, amigas, os ha hablado Ricardo Arís. Gracias por eh, hacer de este programa un programa escuchado. Y no olvidéis, viajad, pasadlo bien y sobre todo, luchad cada día, cada día, cada día, por ser feliz. ¡Ay, que me emociono! Y no lo olvidéis, estaremos aquí la semana que viene... ...o la siguiente... ...más o menos cada dos semanas... ...somos la gente de la radiosfera... ...y esperamos volver a contar con vosotros... ...me cuesta marcharme, ya lo sé... ...pero es que no quiero que se acabe el programa... ...estoy aquí repitiéndome, diciendo... Eh, bueno, escucharnos más y, sobre todo, eh, decirlos a vuestros amigos de Facebook que escuchen La Radiosfera y eh, enviarnos mails a laradiosfera.com y buscarnos en Facebook y en Twitter y eh, agregarnos como amigos y como followers. Sinceramente espero que lo hayáis pasado muy bien. Eh, yo eh, lo he pasado fantásticamente bien y creo que no voy a tardar mucho en hacer otro programa porque me encanta hacer radio, nena. Adiós, adiós. No me quiero ir, no me quiero. Ah, no, cuelga tú, cuelga tú. Ah, tonta, cuelga tú. Ara sí S'ha acabat per avui, us estimo. Seguiu escoltant-me, si us plau. Passeu bé, bona setmana. Adiós, bones vacances!